Estableciendo conexión. Conexión establecida. Comando Comix Online. Conectando. Inicia transmisión. Comenzamos. Estableciendo conexión. Conexión establecida. Comando cómics online. Conectando. Inicia transmisión. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ahora sí, a ver si nos escuchamos bien, esto es Comando Comics en línea, el programa es eh, desconocido, porque ya no sé ni qué número es, el soy, el soy el Comandante Eker, estoy el con rice. el señor Hiroyú, el señor Losíos, el señor Dickman, y pues nos presentamos, porque tenemos bastante de canal, pero no tenemos quien nos escuche en las repeticiones, porque todavía no tenemos repeticiones en línea. Mm. Saludos Buenas tardes Desde Hiroyoy. Ay, me, la ganó la, me ganó la risa La peor que señorita Esa piedrada fue directa yo, yo pensé que me había casado una sola vez Si la, si la piedra o la roca de, de Indiana Jones El tesoro perdido era pequeña Esta fue de tamaño planetaria Muy buenas tardes los saluda Bigman no. Buenas tardes a los, a los sirios en esta alegre tarde de Reconocimientos de al personal o su desempeño. Yo trabajo y labor en servicio a la comunidad. El que está hablando es el señor Hiroyui Jovenzuelo todavía. Jovenzuelo todavía, según él. Pues sí, ya sí, estamos tomando comida. en un, un largo rato que no nos presentamos aquí en la línea. ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Un mes? Sí. ¿En vivo un mes? El señor todavía no se quita el manill, nuestro no controlador, pero ya se medio zapó. Sí, ¿O me... qué dice que escapa? No, es cuando bandido, se, cuando no se, se, se la pone al revés, Ajá. me escapo pero de mi mujer. Pues qué Algo que nos trae Muy buen sabor de boca Eso queremos creer Es el estreno de Dentro de dos semanitas De la película del Hobbit Tanto para mí... tiempo para esperar para que sea el Hobbit Que Pero... por cierto estamos escuchando el soundtrack del de Hobbit Que salió un poquito antes Que la película Lo que pasa es que la película salió pero en una premiere en Australia, donde se hicieron todas las locaciones, así que ellos tuvieron de primera mano la oportunidad de decir, ¡Oh! Mira, hasta que nosotros digamos, ¡Oh! tiene que pasar dos semanas, es la regla, así que pues, hay que esperar, pero mientras vamos a hablar un poquito de lo que nos parecerá, o de qué esperamos. De qué esperamos ser? más bien. ¿Sí? Sí, exactamente. Dentro de lo que fue hace algunos ayeres la trilogía del Señor de los Anillos, después extendida, Pues nos dejó, nos dejó muy buen sabor de boca a estas películas, apegándose casi fielmente a lo que fueron los libros. Se puede decir que las películas se basaron al 80, el porcentaje del 85% fielmente a la película. El 85 en la primera versión. Al 90, 95% en las versiones extendidas, porque si sí les veo eh. realmente como son, porque hubo una confusión, por ejemplo, en, la, en el combate de... No así, De los hobbits con El Aladaña es en la tercera, no en la segunda. En los libros es en la tercera. Si, sí, en sí son adaptaciones que se hacen por cuestiones de tiempo. A pesar que da muy larga las películas. Cuestiones de mercadeo, cuestiones de mercadeo. Llevá toda esa historia de tres libros. El tomo del.. este.. esta de las dos torres está ese más este. extendido, creo yo. Sí, nada más son como más de 500 páginas. Se queda corto la de Harry Potter. Pues hay un poco de, de, de historia. Al señor J.R.R. Tolkien, el autor de estos, de estos libros, él tenía la idea de un solo libro. Pero la editorial, viendo que eran demasiadas muchas, páginas. Demasiadas <risa> páginas, mucho más que una Biblia. En sí, la dividió en tres partes. Pero ¿de dónde salió el Señor de los Anillos? Pues de esta historia que nosotros queremos ver ya plasmada en el cine, ya, ya queremos ir a disfrutar esta película, el hobby. Esta historia del joven salió mucho antes que, eh, que la comunidad del anillo, que las dos torres y que el retorno del rey En sí sería la, para viendo en el cine sería una precuela, pero en sí. En, Cuenta las aventuras en, del en, joven este... y quinceañero vivo <risa> No, ya estaba grandecito. Ya no, para, para, para la raza es un quinceañero Bueno, sí, viven demasiado, ah, pero bueno. Que okay. palaran es un quinceañero. Sí, aquí nos. este, señor Tolkien. Salud señor <risa> los indios! Cerveza mecate. Este, no, eh. El... ¡Que sí lo amarra! <risa> pero sí, el señor Tolkien, la primera novela o aventura que escribió fue Hobbit. Nos cuenta las, las aventuras de Vivo Bolsón, el tío de Frodo. Y de cómo él obtuvo el anillo. Así que. Si muchos piensan que o no entienden por qué primero fue El Señor de los Anillos y después El Hobbit. Es que no había presupuesto para hacer las cuatro películas. ¿sí? Además que la más llamativa era exactamente la del Señor de los Anillos. Como le acabo de decir, la comunidad, las dos torres y el retorno. ¿Por qué? Porque era mucho más grande de lo que es El Hobbit. Pero después de que salieron las, las películas. Ya mucha gente contándome nos dimos un vistazo a lo que fueron los libros y en este caso te trajeron el libro del hobbit sí, el eh, cual cuenta una historia muy buena es una historia para niños, como Tolkien lo dijo, era para niños es, nos cuenta la la historia de Vivo Bolsón y te explica que es un hobbit y él despreocupadamente recibe la visita de un hechicero un hechicero gris ¿El Gandalf, Gandalf el gris Gandalf el gris, todavía no era Gandalf el blanco y, junto con otros tres... Sí. Extrañamente le gustaba fumar. Y yo no sé por qué ahí le ponen, le gustaba fumar la hierba. El tabaco. Pues de ahí le ponen la hierba. Pero el tabaco. Pues mira, ya <risa> no <risa> sé qué pase. Mira, es la tierra media. La hierba puede ser cualquier cosa, menos lo que tú Sacaste, estás pensando Sí, monte, la buena hierba, Exacto, exacto, exacto. Podía <risa> de verde de Ah, lado. Hoja de árbol de manzana. Bueno, es que ya en estos tiempos. <risa> Uno ya no sabe ni Sí, qué pero lo quiero. muestra a un vivo, a un Buggins o vivo Bolsón que él no quiere aventuras. Él no quiere problemas. Es una persona, un hobbit normal, en cierto momento. Mira, yo pero, lo veo como. Yo lo veo como que un hobbit es como un costeño. Pero sí, eh, por <risa> Aquí, la flojonazo acostado en la hamaca. Pásame el, este. ¿Qué? El ungüento o la ah, vacuna contra el alacrán. ¿Por, ¿Por qué te picó? No, porque ahí lo veo que viene caminando. Más a, o menos así a, lo Así te lo describe al principio. Ajá, pero cuando vas leyendo el libro, él siente la... O sea, en el libro te dice que él, él es un, una persona sin ver más aventura, más allá de su pueblo. Pero interiormente, él sabe que le falta algo. Así es. Le falta algo. Sí. Se ha preguntado alguna vez qué, más, qué hay más afuera de, eso, de, la comarca, de las colinas y demás. Y para esto llega Gandalf que le dice, ¿sabes qué? Dentro de, unos, dentro de unos días van a venir ciertos personajes. Qué bueno que ya te encontré porque tú eres el que me faltaba. Bueno, y ya, sin son ni nada, entra en esta aventura con estos 7... 13... 13 enanos. Que son los 13 primeros reyes enanos. De la historia de la... de la.. sí. No, no sé, tampoco. No, pero... no... Bueno, no, eran, no, no, no. son 13 guardianes de los 13 anillos de Nanos. Pero, ya, la... el, pero el... dos eran hermanos. Que se peleaban el trono. Y precisamente uno, no me acuerdo el nombre. Este. Que es el líder de estos 13. Que precisamente es el papá de uno de los personajes. No, ese es otro. No, el no, ese, ese, ese, ese es el uno de los hermanos. Es uno de los hermanos. Es uno de los hermanos. Bueno, la cuestión es que a vivo Bailey lo, lo enmarcan a esta misión. Que sí. lo dicen, no nos vas a causar este molestias, porque es un estorbo. No, no, pero ¿por, ¿por qué lo llevan? ¿Qué es lo que tiene un hobby? Que... Ah, lo que pasa es que la aventura va así. De que los hermanos tienen que ir a recuperar una tierra. Que les fue arrebatada por nada más y nada menos que un... Oh, una cosita sin silencio. Un pequeño cuijita tamaño de Lampire Stain. Un dragón llamado Smau. Ro, dragón rojo. Que el cual... Que le quitó minas Tirith. No, fue no, en el, la montaña. No, el monte. El, monte. el, monte. el monte. No, sí. Ese montecito con un castillito. Pero bueno. Resulta que tienen que ir a... a pues por ellos. Pero como digo, que... tiene un... Un Bill.. Enanito. Bueno, mucho más enano que los enanos. O sea, ¿qué pitos toca ahí? Ahí precisamente. Bueno, se escuchó muy feo. Sí. Es la el pecado, silbato de los arritos de fútbol. Que Ay, ¿Qué incultos inculto son aquí? A un maestro saqueador. Buscador de tesoros. Y Gandalf lo encontró en la persona de Vivo Baggins. No, pregunte cómo fue que lo encontró, pero ahí lo escogió. Sí, nada más le robó algo de su bolsa. ¿Y por qué? Porque los, además de que los enanos son fuertes, son este ambiciosos con el oro y diamantes y todo eso que está debajo la tierra, son supersticiosos y como eran 13, eran de mala suerte ese número, Aquí, así que necesitan al decimocuarto. ¿Por qué? Porque ya más les iba a acompañar un momento en el viaje. No, no iba a estar siempre. Así que para no traer esa mala suerte, llevan a vivo. El mar. Dentro de la historia nos cuenta como el señor Bolsón eh, tiene una pequeña aventura con un personaje que ya vimos en El Señor de los Anillos. Con el cual él obtiene un anillo que hasta esa época no causaba ningún problema. No le molestaba a nadie. Era mágico nada más. Ni Era si, mágico. Ni él, siquiera el vecino. El cual, poniéndoselo, él desaparecía. Gracias a este anillo pudo tener grandes aventuras con estos enanos que le hizo la grado, Que de hecho pasó como Chabelo. Le hizo la catafixia. Bolsa izquierda, bolsa derecha. A tal grado de en una de esas aventuras poder rescatarlos. De bueno, también en esta aventura salen elfos, salen humanos, troll de montaña, los huevos, los. Hablan, bueno, tenemos que Los, los elfos guapos. del bosque, los elfos del río, los elfos del lago. Ya al final, bueno, casi al final de este libro se ve, se ve una gran batalla, que es la que nosotros esperamos ver dentro la, de la película. La famosa gran, La gran batalla de los tres ejércitos. En el cual cuáles son esos tres ejércitos? Elfos. Es los humanos humanos, los enanos, los enanos y los malos, los orcos, <risa> los orcos. Los orcos. Pero es, así como uno lo lee en, en el libro, es una batalla épica. En ah, lo cual. O sea, vas leyendo y te quedas.. No pues, este es una... esta sí es guerra. Sí, ah, bueno, aparte de se lo que dice que con la jugado, cubeta. el dragón. El dragón, este. Este personaje se convierte como en oso, este no me acuerdo no sé cómo se llama. Que era guardabosques. Y le pasa muchas, avent muchas aventuras y mm -hmm. aventuras a a estos fenómenos en su travesía. Por eso fue la presión de que se dividió en, en tres películas, en una trilogía también. Porque vieron que no ponerlas en dos películas tipo Matrix en la última, en la última parte, no le iba a cansar el tiempo, así que lo dividió en tres. Que de hecho esa producción de la ya, ya yendo la película, estuvo a punto de cancelarse. Porque el director de la trilogía original, de la primera trilogía, como que le estaba rajando. Que lo que ya... pasa es que él había dicho, él había dicho que al que tras, después de dos años de producción de lo que fue El Señor de los Anillos y él, estaba, y él estaba cansadísimo él no quería ya saber nada del Señor de los Anillos, pero se hablaba de, de, de Hobbit y un director, otro director y demás, pero no soltaban el billete la no, gente es que querían, nada. Querían, querían a este porque, porque querían al no. director del Señor de los Anillos no, y más aparte la, la crisis que sufrió la casa productora que les llegó ciertas adeudas y todo eso y vieron que también por presupuesto estaban fallando. Y eh, el que se apuntó primero, digo, yo me aviento, la, la bronca fue Guillermo del Storm. Guillermo de Todo estaba puestísimo, más que listo, el guión, todo, y íbamos a ver un hobby más oscuro, muy oscuro. Sí, porque esa visión tiene Guillermo del o sea, Todd. Una, una, una, una visión muy oscura, muy de terror. Y esperábamos ver esa historia de, de cuando este, se enfrentaron a, a las arañas y todo eso, ¿no? O al dragón del combate no sé si con sí. los redes delitos. Y él, este, ya, lo vi, ya vimos cómo dirige con este. En este caso. Hellboy. Hellboy. O sea, sí se. Y él está acostumbrado a lo que es este efectos especiales y todo eso. Eh, por desgracia, Guillermo de todo no, no pudo aguantar más la. La espera. La espera de que la productora decía, sí, espéranos, espéranos, espéranos. Y Guillermo de todo, ¿sabes qué? Ya no, ya no puedo más. Este, tengo otros compromisos y discúlpeme. Ahí va. Pero él es, este, si mal no recuerdo, productor, este, él es este, asesor, este, asesor de producción. Director de uh -huh. creativo, o, o, uh -huh, o productor ejecutivo, algo así. O sea, él está metido, ¿por qué? Porque toda la, la mayor parte de la película que, está, que se hizo, está bajo la visión de, de, de, del toro. Por eso está ahí metido. De hecho Ivana, en los trailers, se ven, en los trailers de la película de COVID, se ven el detalle o el toque de Guillermo del toro. Ahí están algunas escenas que dices, ah, esta la hizo. ¿Por qué pensamos que va a ser eh, más apegada al libro que lo que fue El Señor de los Anillos? Porque El Hobbit solamente es un libro. Es un solo libro. ¿Y cuántas películas son las que vienen? Son tres. Son tres. Entonces, si aquellas fueron tres libros, hicieron tres películas. Y este es un libro y van a ser tres películas, quiere decir que, que van a meter que hay a... más. No, no a, todos, a todos los personajes. Regresa Edron con este, este Hugo Weaving, o Hugo Weaving, para los padres. Este, regresa en su papel. El Igual actor Galadir, Lenín Matiz, regresa. ¿Y el actor se va a nombre el que ha de Gimli en la comunidad? Ahora como el papá de Gimli? Mm, me parece que no. Sí, es el mismo. Me parece que no. Pero sí. bueno, nada, eso lo veremos después. No, bueno, después lo analizamos. Eh, también este, regresa este, este Sir Ian McCann como, como Gandalf. Gandalf es gris en este caso. Y... Y muchos nuevos, creo que también este, este cuate de Orlando Bloom tiene una participación como Legolas también. Va a ser un pequeño cameo, como dicen ellos. No una presencia formal, pero sí va a aparecer Legolas en esta, en esta película. O sea, va a ser como un soldado más del montón. Quizás tenga sí. un... Los elfos son viejísimos, son viejísimos. Ah, Eternos este... se pueden ¿Qué, ¿Qué tanta edad pueden tener nomás de unos 1500 años de edad? El ah, más que sí. el, el más este trincañero. Pero esperemos que vaya la. La espera, valga que fueron cinco años de espera después de la última película. ¿no? Cinco años, tantos meses y tantos. Y ya no más 2 dos semanas. Dos y en dos, dos semanas. semanas. Y y dos cantos, semanas. Y y cantos, que sí llegue la, a nuestras expectativas. Para los que hemos leído los libros. Seguimos. La pena. Y seguimos. Ok, bueno pues en este momento hemos, vamos a activar la máquina del tiempo y nos vamos a, a ir a una época vieja, vieja, vieja. No son los 40, esos no son los 30, son los años de la década de 1980. Del 80 al 89. Así es. Los 80. Por algún motivo, casa, matiz, circunstancia, pues estamos... Pues eh, recordando aquellas viejas series de televisión, visos animes, viejas animaciones, porque la mera verdad, estos As... eran los días del buen y sano no, pacimiento. Aparte, porque la, ya no hay tanta diversión en animación actualmente. Se hacen puras Vamos, a... yo voy a hacer otra palabra, pero me, no me aguanto comentario. Que sí, la, la idea fue porque estábamos discutiendo aquí en el, en el comando de cómo era la diferencia de la animación y los 80s, que inclusive muchos personajes hasta la fecha siguen vigentes, a la nueva este, animación de, de mediados de los la 90... La vieja escuela nunca cambia. De, de mediados de los 90 hasta la, hasta la fecha. Ya, este, no digamos, eh, Bob, Esp Bob Esponja para los niños. ¡Ah! Todo eso. Hubo algo mucho antes que es mejor. Que eran, para nosotros era mejor. No, era mejor. ¿Por qué? Porque es mejor, hasta en la música se ve, o sea, siguen siendo los clásicos. Siguen estando vigentes. No te cansan, a diferencia de que puede salir hoy una serie de que te puede divertir mucho y dentro de dos días ya pasó de moda ya hay otra serie más divertida. ¿Qué pasa con esta de los 80? Pues que no, la ves, la ves, sigue siendo muy divertida y la siguen recordando como clásicos. Son clásicos, son clásicos. De hecho te voy a decir algo, en la página más famosa de videos hay bastantes intros y canciones referentes a ciertas. O hasta se encuentran las series completas. Exactamente. Bueno, en algún momento ya no se encuentran porque las están boicoteando feo por derecho de autor, pero el caso es que muchos de los comentarios que ponen al alcance del video dicen me hace llorar, Smith, Smith saludos a los ochentas o los chochenteros etcétera, etcétera. lo que quiere decir es que los ochentas todavía la rifan así como se dice, la rifan los ochentas, porque la verdad eh, hay series que dices, no vas a volver a saber porque no hay quien tenga la cabeza para hacerlas nuevas, y si las hacen nuevas me como los Thundercats por eso, entonces vamos directo a las series bueno, vamos a ver algunas de las series una más tal? famosa ¿cuál? ¿El partido? No. no. Pues Mas... ahí estaba... Tolucas te en 0-0 en ese momento... Hoy... Patrocinado la... por... Cerveza, mecánica. La cerveza que se sí amarra Bueno, este... Más santoso! Pues digamos, la más viejita era más indieseta. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer una nota parte. Más indieseta es de los 70. Pero en México nos llegó... Hasta el, los 80. Hasta los 80. Es la primera serie de meca circulados. O sea, de, esos grandes robots... Un Y de ahí o? también se desprendió el objeto. Primero, más... Oye, pero era chistoso, ¿no? Porque tenías un montón de lucecitas, un montón de botones, palancas, palancas y tu volante. ¿Tú terminaste con un volante? No, el, el del volante. No, era no, el no. El ese era robot. volante camionero. No, el único robot el con Midivan. También era un dimon. volante. Era un timón, era un timón. Ah, pues era un timón, diferencia. Pero <risa> sí, era, era más injecta, nos cuenta la historia de Koji Kabuto con el super robot más Z, con la super adhesión Z, con Tendoto Hell y sus monstruos mecánicos, o brutos mecánicos. La energía fototónica con la aleación del Japón era lo que decía la fuerza de este super coloso mecanismo que parecía más como un dios. O un demonio, como le dijo su abuelo. O el castillo. Sí. Eso ah, me recuerda sí. a lo que son las chicas superpoderosas, ¿no? Con el ingrediente X. Aquí era la aliación sí, Z. Zeta. Ajá. Era? Nadie, lo curioso es de que esta serie con salieron los, así como villanos, los robots que más llamaron la atención fueron los dos primeros que salieron. El Garaga K7 y Douglas M2. Y Está no, saliendo humo. No, aparte son los únicos robots que se acuerdan del señor. Y por eso. La verdad, al final, Massinquecer. ¿Cuál bueno, es la opción no de robot que hice? ¿Esos dos? Primero, Esos okay. dos, sí o no. Ok, tanto eh? pegó la serie. Llamó la no atención. Llegó, llegó la segunda temporada de Gran Massing yet. Pero por cierto, hay que recordar, la primera fue una mezcla muy manocada de doblaje. Primero vino poltoriqueño y después vino mexicano. Y, y hay por ahí peruanos, son... estuvo por ahí. Exactamente. Perdidas. Pero sí estuvo muy buena la, la serie a su época. Es sí, es. Eh, ya la encuentran la serie completa en, en DVD. En DVD. De hecho, hubo un tiempo en que aquí entramos en un debate. Sí, cuando, acabó, como en la cuando, cena, cuando acabó, acabó la robot. serie, aquí decían que no, que Martin J. Z. no fue muerto por cierto robot. Que fueron otros. Ese no fue muerto porque Martin J. Z. no estaba vivo. Cierto. Bueno, destruido. Ya, ah, contento. No, y okay. lo destruyeron porque llegó Gran Masilla y Leicester Paz. Sí, okay. pero que lo mataron fue un, un pescado y otro robot de Leicester sí, sí, no, ácido Sí, no, pero no lo destruyeron porque llegó Gran Masilla. Pero sí, ya, recordando la plática, este, esta serie hasta la fecha sigue vigente. Vino Massim Kaiser, la miniserie. Vino Massim Kaiser contra General Negro. Eh, ¿Qué más? Eh... También llegó la película de Massinger Z al cine. Pero era, no era, bueno, aquí le pusieron Massinger Z, pero la presión era un robot coreano y, Sí, nada que ver, nada creo. que ver con Massinger Bueno, eh, Massinger Z sigue vigente, salió Massinger Z, bueno, Massinger Z, SK, bueno, SKL O Skull, eh, ha tenido varias versiones de, de Massinger, pues ha tenido, la, la, hay otra en puerta, más reciente y, y, guillermo del todo está haciendo una película, Pacific Rim, donde va a colocar. Robot gigantes con monstruos y personalmente yo creo que el señor del toro va por más y es lo que quiere demostrar que puede ser una película de ese calibre ¿por qué? porque con la, los gringos hicieron la, la de Godzilla y no les quedó, el señor del Toro le va a mostrar esta película, Pacific Rim este, con mecas y va para, yo creo que va por más y claro, no solamente de anime vivíamos en esa época también había otras series, como por ejemplo ¿lo? Yo recuerdo, y ustedes no me dejarán mentir si las vieron, los cuatro autos, no, ¿qué serían? Los cuatro vehículos fantásticos. Night Rider, Street Hawk, Blue Thunder y Airwolf, O como lo dicen, el auto fantástico, Trellon eh, Power Sur. El lobo del aire y el cóndor de las calles. Esos cuatro super vehículos. Una moto, dos helicópteros y un automóvil. Ha de ser en el año 80 porque yo nací en el 81. <risa> bueno, son.. ¿Quién, lo re... ¿Quién no lo recuerda? No bueno, le va, va a hacer Vamos a hacer una aclaración. No salieron la serie juntos. No, Sí, lo que, que no están diciendo es de que los cuatro. Y marcaron su época en los 80. El auto fantástico de Knight Rider. Así. Este es el auto increíble que lo ponemos aquí en México con David Kasselburg, como este Michael Knight. Michael Knight. Famosísimo eh... en Alemania el señor. Eso, eso, y me cantante. Me can y can cantante, cantante para mí. Bueno, eh, Lobo del aire que peor salió una película. Como... De hecho, quiero aclararlo. Por más que lo embusqué y usted Lobo del Aire no fue el primer película, fue una miniserie de televisión que luego llegaron al cine Bien, porque bueno, no funcionó pero bueno, claro, muchos pero, de los claro, que lo están escuchando ajá, no, no saben eso. ni qué onda con, con este kit del auto increíble o con Lobo del Aire entonces okay. de qué se trataba? ok, bueno. el auto fantástico, ex policía llamado David Long fue dado por muerto junto a su automóvil en el desierto de Nevada en Wilton, un que salió mal uh, Knight, eh, un millonario lo encuentra, lo rescata le da una nueva identidad y hace que su automóvil se convierta en el Caballero 2000 el más poderoso vehículo avanzado tecnológicamente con una inteligencia artificial llamada KIT, que es el acrónimo de Caballero 2000 de Industria Knight, su misión ayudar a la gente en cualquier momento que requiera ayuda o que estuviera viviendo una injusticia con y, Val Kilmer como la voz de KIT Ese es el remake que no sirvió para nada en el 2008 Bueno, algunos de los que nos escuchen ya vieron esta serie de Kid El Auto Increíble La remasterizada, la nuevecita, rehecha, demás Bueno, no se vayan con la pinta, eso no sirvió Era mucho mejor Este se hicieron que era su hijo Este era un Ford, nada El original es un transa Pontiac, negro Así es y así la hacía, él tenía una base móvil en un trailer, tenía un cuate llamado Devon Devonshire, si no me equivoco, que hacía, que hacía las veces de su jefe en campo, y una atractiva técnica llamada Bonnie Barstow, que era preciosa, sí, que era, que era, era muy bien. inteligente, y es la única que resistió a los encantos de Hasselhoff. Así para que lo vean. Bueno, era como un 007 pero con volante. Exactamente. Exactamente. Bueno, además de todos los artículos que tenía, blindaje, SC. Todo el sarcasmo. sarcasmo de, de... podían explotar una bomba dentro de la, del vehículo y no, no se dañaban ni los así. Así es. Bueno. Hasta, hasta la tela estaba invulnerable a todo. Era por pues, cubierta no sé qué, pero. Tipo Alejandro Z. Molecular. Y luego, bueno, en el cine nos uh -huh. llegó Rambo Azul, y pues por, por esas fechas, Antes de la Triunfía de 1984 en Los Ángeles querían probar un prototipo de helicóptero. Le llamaban el Especial 1, pero muchos lo llamaron el lámpago azul. Era un helicóptero de ataque, que tenía micrófonos que podían escuchar un, un ratón roer o roncar hasta la distancia que quisieras. No se escuchaba y tenía una super cámara que te podía ver todo. Rayos X, infrarrojos, este, visión X. nocturna. Ah, o sea que era el Superman, pero el... Inclusive, era, inclusive sí. tenía un modo silencioso que las aspas no, no, no producían este... no un no, ruido no. cualquiera Exactamente, bueno, de la película en la cual se supone se destruyó el helicóptero, se bueno, rescató actor, la serie Como, actor, como piloto de un actor, bueno, ya, y, bueno el, y el antagonista este, que salió en una dejas mecánica. Ajá ¿verdad? Y nuevo, bueno, no recuerdo el nombre de este señor, se me olvidó Annalise Mero sí, -well. Ajá Bueno pues... Este, está, está increíble ¿por qué? porque la, la el helicóptero es real, nada es ¿sí? CGI, estábamos todos en los 80, todo era real, todo era no real. había tanto presupuesto, más bien no, no había la tecnología. la tecnología la tecnología para hacer eso. Pues el, el, el helicóptero realmente sí lo hicieron, nada, es un helicóptero real. Así es. Real. Y, y la cuestión que era el asiento del piloto, la cabina, es como si fuera para los que ven los, los de guerra como una apache Pero a diferencia del, del circo piloto no lo tiene viendo ese lo tiene bien un costado. Está teniendo una terminal de computadora. Ajá, exactamente. Está conectada a la red de toda la partida. Cuando no había internet todavía. Ajá. Bueno, otro helicóptero que le vino a hacer competencia fue precisamente el lobo del aire. Es un helicóptero de ataque que podía volar tan rápido como un jet zit El problema es que el creador de este helicóptero se lo robó. Porque sentía que no lo estaban apreciando Y se lo llevó a un país estantero Económicamente país Exactamente. Así pues, un piloto de pruebas fue chantajeado Porque él no quería meterse con esa cuestión Lo enviaron a rescatarlo Lo rescató a costo de una vida Ya Michael Vincent También un buen actor de películas A partir de ese momento se decidió Quedar con el helicóptero ¿no? El señor Stringfollowho como se llama el personaje Y quedárselo Pero por debajo del lado un arreglo para que él piloteara el lobo del aire en misiones ocultas que nadie quisiera pilotear. Eso fue más o menos la cuestión que... Un esta tipo sancionada. así, eh, lo que fue lo que o sea, ayudaba a gente. ¿sí? sí, pero nada que ver, esto estaba sancionado, medio sancionado por el gobierno. Dos temporadas duró con John Michael Nielsen y con el señor Ernst Knight, recientemente fallecido este año. La tercera y cuarta temporadas fueron un churrasco porque la producción se trasladó al Canadá y le quitaron todo, le pusieron el hermano perdido de String Fellow, eh, lo regresaron, lo entrenaron, se convirtió en el nuevo piloto, a, a, ya me convienen, entonces se salió de la serie y le dejó a su disque hermano hacer a veces del piloto. La serie ahí decayó y ya no quiso, ya nadie quiso. Y finalmente tenemos Street Hawk, el cóndor, o el cóndor de las calles. Un policía llamado Jesse Mack es herido y es entonces que es reclutado por una agencia de película. Hay, hay, hay, hay, hay que aclarar que este, este policía era, era un, un policía de motocicleta. Motorizado. Eh, era muy bueno era muy bueno, bueno. era muy bueno en la motocicleta, bueno, ya tanto en la policía como en ah, sí, la, sí. digamos, haciendo una pirueta, sino a forma mateo. Y recibe una herida, la cual ya lo deja fuera de, de, de las motocicletas. Pero una agencia del gobierno secreta, porque se la siempre tienen secretas la que hacen... Estaba de son moda. Son que okay. tienen el billete. Bueno, a este güey cuate lo operan, vuelve a, vuelve a caminar correctamente, pero para evitar cualquier sospecha, usa un tensor para que piensen que sigue poco. Bueno, el caso es que prueba al cóndor, que es una motocicleta que va a 300 kilómetros por hora, tiene metralletas, un rayo de energía que paraliza, si lo, y en el casco se puede ver todo. Desde Radio X, lo que tú quieras, incluso graba lo que está viendo el piloto mm, La serie llevo dos años, la verdad es que no, no era muy distinta de lo que era el auto fantástico o el relámpago azul Pero sobre dos ruedas, una belleza y tripularla a esa velocidad Ah, alguien tenía que darme una motocicleta igual para mí, ni cumpleaños nadie me la dio Todo eso es, a, es acción viva Acción viva okay. Pero también de, la par de parte de los gringos hubo muy buenas animaciones. Mm, como... Los Thundercats. Y la cómic strip de la que salieron las ranas del barrio, los tigres del mar, que nadie los recuerda porque eran casi de la misma... Yo persona. recuerdo los tigres del norte. Ah, eso nada que ver. Bueno, pero hay que mencionar que primero, no, en cómics salieron las torturas ninja. Oh, sí. Eso fue cuando eso en los 80 salió la... Los cómics. Siendo que las tortugas ninjas creo que son los más conocidos hasta la época. Hasta la época. ¿Por qué? Porque apenas sacaron una película. Digo apenas, hace varios años. Hace, hace, hace varios años. Y, y Que tiene planeado hacer un remake. Pero este, vemos, Kevin para... Eastman, quien fue el, el que dijo la idea, vamos a hacer una animación, hizo la animación de las tortugas ninjas. Muy infantil la, la verdad la, la historia. Eh, este pena, para que los niños no la vieran. Pero si sí estaba, tiene sus toques de.. Cuatro eso. tortugas hermanas o hermanos porque eran machitos, este, eh, entrenados por una rata, uh, pero no, uh, uh, pero, pero no una rata este. Cualquiera. Eh, no una rata que se encargaba de robar, sino una rata. La bueno, o sea, rata sí, de la términa roedor, musajas. para que entiendan. Pero, bueno, en sí, la, la historia, supuestamente, como normalmente la primera animación, es que estas tortugas tienen contacto con un este. Un elemento químico que se llama mutageno. Un, mutageno, un líquido mutagénico que alteró sus. Y, ¿Y Código magnético, convirtiéndolas en humanoides O sea, cualquier especie que Digamos, un humano si toca A una rana, pues se convierte en Un hombre rana, prácticamente Y a la inversa, si un animal toca a un humano Pues se convierte en eso, en una mutación Mitad animal, mitad humano aquí, Era lo mismo, aquí la cuestión fue que este, Estas tortugas Estuvieron en contacto con Un maestro ninja, no, la rata Este, las tortugas. No, en la, primera, comprar... en la primera... En la primera... No, la primera... No. A ver, a ver, a ver. No como damos la película. No, o la, la película. caricatura. La caricatura, la ah. primera. Sí fue... Que fue este, el maestro Oro Kusaki Él sí se convirtió en rata. Oro Kusaki que... es el otro. Es sí. Hamato Yoshi. Ah, Hamato Yoshi. Perdón. Es este... Él sí. Que tenía una, una, una rata como más corta. Y como la tocó... Al momento Oye. que toca el mutaje. Para salvar las tortugas. Se, se convierte en rata. Y como las tortugas... Otro, con la el hermano. Sí, como, así que por eso los entrenan, ya después arreglaron de que la, este Splinter era la mascota de, de, de, de Yoshi y bueno, viendo al maestro como practicaba pues hacía penas pero el eso amigo, salió en la, eso en, la pues, en la película en la caricatura las tortugas fueron compradas por un niño, eran mascotas de Sí, lindos. sí, pero la recató este, esta persona que hubo un accidente en el vehículo donde se, donde se bota el, el cilindro del de se rompe la PC donde iba, donde iba. Y caen al drenaje bueno, En donde se, se, se topan con, con Splinter Y esa sucede. Unas muy buenas aventuras Contra el gran enemigo Shredder El Destructor, un, el Destructor Que la verdad eh, Pues Muy buena, muy divertida Con Kang ah, También cuando llega el extraterrestre <risa> Medio zafado que un cerebro viviente Necesite una bioarmadura para desplazarse Y que sea el jefe de un humano Que tiene a dos mesos Llamado Rocoso y Bebop que son cruzas de humano un con unos ríos y el otro con un, un jabalí salvaje. Vale. La mera verdad estuvo medio jalado, pero, pero en la película mera, no pierde nada. Pero eran los 80 Exacto, o sea, no se, refiero, no, no, se, no, no, no se esperaba no. tampoco demasiado. La serie era muy divertida. Otra, otra serie ya un poquito más violenta, pero teniendo todo, todo ese este, tapado o censura de Estados Unidos, los Thundercats. Ah, sí, los Thundercats, pero los originales, no los de los que salieron hace no, poquito. No, la chafa que apenas salió, que no vale ni verla. Tras la destrucción de su planeta natal, Tondera, los nobles Thundercats y el resto de su raza deciden emigrar a otro planeta, pero son persiguidos por los mutantes, los cuales aborran la nave de donde van los nobles junto a Leonor, para robar la espada del augurio. El problema es que no contaron con que Leo no intentara tomar respaldo espada un pequeño esa, ¿no? Leono, no. Exactamente, de un unos 10, así es. Desafortunadamente, con las averías que trae la nave no se puede llegar más que a un tercer planeta que está a unos 10 años luz de distancia. distancia. El problema es que el tercer planeta, el sistema solar. Ajá. El problema es que el sistema de autopiloto está destruido y hay que pilotear la nave manualmente. Yaga se ofrece a pilotearlo. A pesar de que sabe que no va a sobrevivir porque los otros eh, nobles cat les pide que se metan a las cápsulas que ellos sí se van a salvar pero él no puede hacer, no puede pensar en sí mismo. Cápsulas criogénicas. Eh, cápsulas de hibernación, así les llamaba. No, lo interesante que era este, una serie con el estilo gringo de, de guión. Ajá. Pero era pues, una un, una un, animación. Una animación. Aquí, bueno, japonesa. Pues, eh, más más fue el creador uh -huh. y el director del anime en este caso fue Katsuhiro Akiyama Katsuhiro. Eh, la productora era Ranking Bad si no me equivoco Ajá. y pues fue bastante buena esta serie eh, pero después empezaron a chicharra después de un par de temporadas si bien conocimos a Leon no, a Tigro, a Yaga, también a Selina, a Felina y, y a Snap, que estaban luchando contra los mutantes y que estaban capitaneados por Moonra el inmortal Luego viene la cuestión de que a era la rearman de nuevo y vienen tres nuevos eh, felinos cósmicos que después se convierten en tonricas. Eh, son Pumara, Linzo y. ¿Cómo se llama? Este Mengali. Ajá, El, el, ah, el, el, ah, el, el Mengali se llama <risa> linso, linso. linso. es el ciego El Bengalí es el que después se convierte en hermano de este tío, porque son tigres de bengala. Pero es de el, nieve. Mejor, pero lo que queda duda es que le decía hermano quizás por la misma, casi la misma especie. Ajá, exacto. Pues otro, bueno, digamos. De ahí salió una serie sí. Ya siguiendo la Digamos el éxito que tuvo Cats que fueron los halcones galácticos Ah sí, los Silverhawks Llegando hasta la última frontera inóquita, Donde no se puede llegar completo O sea, un ser no puede llegar completo, así que utilizan Prótesis biónicas para todos ellos Así que los halcones galácticos Son mitad humanos, mitad biónicos Quizás el problema más grande Era que dos de los miembros De los halcones galácticos, los Silverhawks era que tuvieran corazones de acero, los gemelos de acero, Aselino y Aselina. Estaba también el chico de cobre, si no me equivoco, ¿no? que era el planeta de los míos, que nomás hablaba poniéndose los dedos en los labios. Puro Silbando. Ajá. Así es, ¿quién más estaba? El vaquero, que el era vaquero, el piloto, el, de, el piloto de, de, el, del halcón de, de ¿cómo se llama? De la nave halcón. Más gringo, ¿no? Alcómic, podía ser. Exactamente. exactamente. Era el del telescopio, que era el líder de ellos, en la... con una... Con prótesis de oro Así es Y con este Que era el, en su base Alconia Alconia Después se, se juntaron Otros nuevos miembros el, Este Cóndor Y todo Sí es. Pero lo que más lo, lo que Es cómo se llaman los, los, los enemigos Que era Para empezar El líder Monstrón Que por cierto Tenía una transformación Que me hacía recordar A Mumbra. Aunque nada que ver Cada es, quien era Eran compadres Estaba el esclavo Es, amo, el balón sierra ¿Por qué cerrada? Bucéfalo Mendaval. <ríe> Ese podía generar viento en el espacio, hágame el favor. El mago Cronos. Ese podía molecular el tiempo, si no me equivoco. Molecular. Ese, conjuntar las manos con una diadema especial, podía convertirse en lo que fuera. ¿Estaba Naiten? Mmhmm. <ríe> el artillero ah ese era el maestro de armas de monstrón y también estaba ya. una chava loca melodía melodía no, Melódica, ¿no? Melo Melodica, ella, Melodica. Melodica. ella tenía afeto a cruzado con este vaquero con vaquero porque usaba utilizaba... vaquero tocaba una, una guitarra, guitarra láser, láser y aquí era un teclado láser, láser. láser. Ya, bueno, estaba... rock y country que se <risa> llamaba el, el líder Ajá. Y, el, y bueno tenía una mascota que era el, un alcohólica precisamente también con vigía uh -huh. así que bueno Este, este, esas eran nuestras caricaturas de aquellos tiempos He hecho, ¿sí? eh, Para quien quiera verlas Ahí está el tubo ah, Todavía las era, puede bueno, encontrar Y otra que, que marcó mucha época fue Robotech. Ah no, pero esa va, más, va Aún más Que lo que es Tombercast o lo que, lo que es Halcones Galácticos, ¿por qué? Porque muchos durante mucho tiempo Incluyéndome Consideramos a Robotech como anime y no es anime, no, aquí la esta Harmony Gold nos trajo, es bueno, el... la cuestión es que en Estados Unidos no pasa ninguna serie eh, animada que no tenga menos de 50 episodios, así que el señor que era dueño de Harmony Gold, eh, se consiguió las tres series, las digerió y las entretejió para hacer Robotech, eso ah. fue lo que pasó, el eh, problema es que en algún momento lo que veíamos en la primera serie con Rick Hunter la segunda serie con esta niña que era mitad centra Eddy y después con los que la tercera guerra robote contra los invit es pues un, un gran champurrado que ya después ya nadie supo ni qué. No, y bueno, gracias a ella, a esta La segunda serie, no era de los ojos de la roboteña, ah, no, no, la no, la no, la pero fíjate que, que gracias a eso muchos investigaron y vieron que esa, esa diferencia de que sí. Que este señor juntó esas tres series Totalmente diferentes una de, de, de la otra Calmase se llamaba Ajá. Las juntó en una sola serie que es Robotech Porque juntó Superdimension Fortress Con la Cruz del Sur, si no, Cruz ajá, Sur de Y de los... otra serie Que era ajá. Sí, Pero cada una tiene su nombre japonés Él por la restricción que tenía de, de menos de 50 capítulos Pues juntó todas Y ya tiene una gran mini serie. Que de hecho aquí en México llegó primero La, la línea de juguetes Y después vino la serie porque ni qué peg, veías estos millones de ¿no? ¿Está? Y, ¿Y no cómo sabe? lo transformo y por qué le sale un brazo a este <risa> <Exactamente>, al avión? <risa> exactamente. <risa> pues ¿no? bueno, de qué hablaba Robotech la en la primera parte, o sea, Macross, la la superdimensión, Copters, ¿eh? que es la serie que empezó todo. Bueno, una supernave llega a la Tierra en los mares del sur. Las naciones dejan de pelear y se unen para reconstruirla y cuando la reconstruyen pues se hace un gran borlote. El caso es que la nave, sin proponérselo a los humanos, activa un mecanismo que pone en alerta a los centraedis si no me equivoco, los centraedis, y los trae a la Tierra. Es entonces que comienza una guerra entre los humanos y los centraedis Y para ello, los aviones de combate, que eran los Tomcats, en ese entonces los, los más populares jets de combate de todo el mundo, los transformaban en una especie de superrobot gigante. Sí, ¿por qué? Porque... Este, ya analizando la, la nave, se dieron cuenta de que los tripulantes medían poco más de 15 metros de altura. Ah, están chaparritos, no me sí. 15 o 20 metros de altura. Bueno, no tanto, pero sí, sí era. eran, eran grandes. Eran grandes, eran este. Enormes. Y, enormes. enormes, eran gigantes. Eran, eran, eran gigantes. Y vieron que había mucha diferencia de. de una bella diferencia de.. Oye, eran peso pesado contra peso vuelto. Pues y, la pluma llegaban ni a mosca. Y por eso modificaron ese, todos los vehículos a, a, esa, a esa dimensión. Las naves, bueno, los, los, las naves de combate en ese caso se podían transformar en, en robots gigantes, en robots de, de esa misma este, estatura, para poder dar pelea a estos guerreros. Ah, y sí. bueno, vino a otros 6 y otros realmente a mí no me gustaron. Ya podríamos decir que fueron los, los rellenos. Pero la que vale la pena es la primera. Y aquí es donde hubo una gran diferencia de que muchos, muchos ahí se dividieron de que vieron macros como la original y otros ven a Robotech como la original. O sea que ahí están divididos muchos. Así es, ese es el problema, por el hecho de haberlas conjuntado por parte del señor Calmace para darlo a conocer en Latinoamérica, porque de ahí en Estados Unidos llegó a Latinoamérica. El problema fue que no hubo una aclaración, una aclaratoria basada es en Robotech. Nada. Digo, no, basado digo, digo, basado en macro basado en macros y en las otras dos series. Exactamente, nadie le dijo nada a nadie y por lo mismo dice, roboté y la original, no, macro original, no. Las dos son un mismo concepto, pero cada cual distinto. Y dando a conocer eh, ya aquí en Latinoamérica, bueno, más bien eh, lo que es toda América, uh -huh. al gran ícono japonés, Min Min Mei. Oh, sí. ¿Por qué es un ícono allá y se volvió un ícono aquí? Hasta la fecha siguen saliendo eh, Canciones Promocionales, eh, remasterizaciones De esa chicuela Que era la cantante De esta supernave De combate, era el sueño humano De todos, tener un llegue con ella realmente. Bueno, y vengamos a Bueno, como que regresamos en el tiempo un poquito más Todavía que una serie que se llamó Flash Gordon Pero tierra. llegó hacia los 80 sí, llegó a los Pero 80. esta Bueno, este ahora, personaje vamos que No, no, no, no. Esta de la que vamos a hablar es la que hizo Filmation. Porque hubo otras que vinieron después, pero que nada que ver. Esta es la que podemos decir la más efectiva en ese entonces. Sí, fue hecha por Filmation, como decía el comandante. Y nos muestra las historias de este gran personaje, Flash Gordon, que es un aventurero que llega al mundo de. A la, al planeta Mongo. Así es. La intención... Regido por el despiado mondongo, y... ah no la verdad, <risa> <risa> Ming el desarmado, la intención es evitar que Mongo llegue a la tierra, la intención es que Ming quiere que aproxime en, en su planeta a, Ming, a la tierra para conquistarla y el problema es que Flash Gordon y, y los acompañantes Dale Arden, entonces pues son Hans Sarkov, no quieren que eso pase, eso fueron a, a, a Mongo. Basado pasado, en ¿no? unas este, historietas de los años 30 uh -huh. y bueno y varias películas, de hecho más... un serial muy famoso es el de Flash Gordon, varias películas que se han hecho en este personaje Yo pensé que de comida, eh, inclusive una de los que salió la película de los 80 con Sam Jones y con la música de Queen con, bueno, lo más que vez la música porque los efectos, que, me, que no, no que se de ver, es, <risa> mira, se volvió de culto precisamente por el hecho de ser de bajo presupuesto y con ese bajo presupuesto a hacer mucho más no, y con los efectos que tenía, tenía a más boss y Dog como este con, desarmado. como Miguel desarmado A este, a Bis Bebadin lo tenía Timothy, este, Dalton. Timothy Dalton Cuando Timothy Dalton no era Timothy Dalton. Y bueno, Sam Jones era este. todavía un desconocido. Uh -huh. Pero eso en la Flashy Gordon. Bueno. Pero sí estuvo. ¿qué la, qué? Esta serie presentaba una innovación, la serie de Filmation, y era la captiva de movimiento. Como hizo Filmation en otras como Tarzan, El Llanero no. Solitario, eh, Shira y He-Man. Eh, Flash Gordon utilizó captura de movimientos uh, muy poco ortodoxo porque no fue hecho por computadora, sino analizando cuadro por cuadro movimientos de los actores que tomaron como modelos. Eh, sí, esa técnica es que primero filman, porque no, no es grabar ni, ni, ni capturar, filman al, al actor y sobre esa filmación hacen el dibujo. Hace el dibujo. Hay ya. una nota aparte, digamos, hay una película que se llama Fuego y Hielo o El Reino de Hielo. Esa animación ahí está muy bien ocupada, esa un poquito subida de tono para los jóvenes. Demasiado sí, subida de tono. Sí, pero sí está este, muy buena. Y ahí, ahí realmente van a ver cómo se hacía esa captura de movimiento pero sin madre. Así es. Bueno, pues después de ver la primera parte de Flash Gordon, en donde destronan a Ming y rescatan a la tierra, pero Mongo se aleja del sistema solar. Y no comienza comienza la tarde de Flash Gordon con, con Dale Arden y con los pueblos de, Mo, de Mongo, solo que... Eh, le cayó un poquito porque se le llevaba medio campechana. De hecho, la princesa Aura, hija de Min, se casó con Barry en, en esta serie animada. Y pues como que no, casarte con el que era tu, en, el hijo de tu enemigo. Pues como el que bien era, entonces, y, todo. y todo eso, pues... Al final medio cayó, pero. No es lo suficiente. que ha pasado con todas las series en realidad. Después de que llegan a su clímax y quieren seguir todavía con, con la, serie, uh -huh. se Toda la serie, se cae demasiado. Todas las series han sido así. Bueno, también nos llegó Voltron aquí. ¿Cuál Voltron? Bueno, hay sí. que aclarar, no. llegó Voltron aquí a México, pero, pero no llegó Boltron vehículos. El defensor del universo. Bueno, el defensor del universo es lo mismo. Para esta y para la que está pensando el señor, porque había una serie donde Cinco Leones construían a un Bolton. Sí, una esta, japonesa. O sea, pero no llegó, Cinco no Leones robóticos formaban a un robot llamado Bolton. Ahora estamos hablando de Estados Unidos. Exactamente. Y Estados Unidos, bueno, eh, sí, como que quiso comprar los derechos, pero no le soltaron a los Cinco Leones, sino que le hicieron como una animación extra que sin ninguna relación una con otra... Más, más algún capítulo demuestran que supuestamente hay dos hermanos dos gemelos, gemelos están, uno está en el escuadrón te, terrestre y otro sí. está en el, el, el león verde son dos hermanos gemelos así que bueno esa única, la, única quitando razón. eso la serie es muy buena aunque y... muy descafeinada porque en algún momento se nota que va más allá porque de los heridos leves a, a muertes no, no, no, se, no se había esa diferencia en algún momento Pues dices, o se murió o está desmayado. Y ese era el problema. Era muy fuerte en ese entonces, la censuraron y le pusieron más para que... Aparte que el hecho de presentarte en esa época robots gigantes era lo máximo que podías presentar. Era, era un alucín extremo. Ahora, que fueran formados por diferentes escuadrones, todavía es... era mucho mejor. Era el escuadrón terrestre, el escuadrón marino, el escuadrón aéreo, el escuadrón... Este... Ya. Ya, ver, Mete la pata, eh. Eh, No. La la y Yo formaré en la cabeza. Pues clásica, último, es la Es pues el, el último. Es el último capitán, pero no tenía escuadrón. El aéreo, precisamente. Es el último. Es el último capitán, pero no tenía escuadrón. Es el Es el aéreo pero no tenía escuadrón. Y ver cómo se trans, cómo formaban a ese Voltron, era alucinante. Tanto que en el mercado pirata como en el original te vendían al Voltron de cuánto, unos 50 centímetros. No, y valía la pena, eh, pues era un del juguete que valía la pena. Porque eran los vehículos de ti te gusta el tamaño. O sea, ya armado el robot completo te medía un metro, casi. Un metro y fracción. Uh -huh. Era un juguete que vale la pena. Pero la era verdad, que todo el mundo quería tener. Veías a veces en la escuela al compañero que tenía, a, que, por ejemplo, a, a uno de los de vehículos del escuadrón marino, al otro que el, acá la león, y ahí se que estaban los ponían a pelear. Y ahí estaban formándolos. Y lo formabas, porque ya tenías a cinco que tenían formados los cinco leones y acá los, a todos los escuadrón. Uh -huh. ¿He-Man de cuándo es? También de los ocho ochentas, también. Una serie que, que marcó también grandes fanáticos. Pero ¿eh? mira, como pasó muchas series, primero llegaron los juguetes. Llegaron los juguetes de he -Man. Que de hecho, la serie derivó de la, de la serie de estas de, de juguetes. Antes no estaba la serie animada, sino hasta después de que llegaron los primeros modelos. ¿Pero quién era como, he -Man? Él era el príncipe... Bueno, aquí, bueno, lo, lo que, bueno, no otra no, no, parte es que nos llegan los juguetes... La el comercial de los juguetes era animado, era con caricaturas. Exactamente. Y nos muestra a Shimán como un guerrero bárbaro que estaba junto con otros compañeros peleando contra esqueleto. su enemigo esqueleto. Que quiere era tomar. Una este, eh... no, no, espera. No, el rostro nada más. Nada más el rostro, porque, porque los ropa sí tenía este, el carnita. Este, que quería conquistar el castillo Glazgoll y tomar el poder de, de los amos del universo. Una nota. Este, esta, ¿cómo se llama este mecanismo? Esta forma de hacer publicidad para algún concepto, pues ya ve que es de los ochentas, porque hay otras cosas como, por ejemplo, eh, lo que fue Planet Zombie y otras que se nomás, o machete, que nomás se presentaban como parte de algo y que después querían que ese algo fuera parte de una película. Lo, un concepto más fuerte, a eso me refiero. Sí, y bueno, inclusive, este, comprabas... Este, Z personaje y venía una mini historieta. Ajá. ¿Por qué? Porque no, en sí no había historia. Ni pero tampoco claro. revista de historietas Ajá. aquí. nomás sí, era chiquito le explicaban el por qué, ¿qué es este personaje. Jimán, dentro del, del muñeco y dentro de la, de la primera edición de juguetes, decía que era un un bárbaro tipo Conan. Ajá. Este, un bárbaro ignorante en cierto, en cierto momento. Que fue escogido por la hechicera para defender el castillo grasco. Por eso le ofreció la espada. La mitad de la espada, porque la otra mitad la tiene esqueleto. Que, ¿tien? no tiene skeleton. Era Esa era la de los juguetes. Ya cuando sacaron la, la, la animación, animación, resulta ser que He-Man era nada más un alter ego de un cuate de, de la de, serie. El, el príncipe, príncipe Adam, Adam de Eternia. Un príncipe cobarde, sin voluntad de pelear, pero Rubio. Ah, y bien, y bien, y bien, bien mayor pero... Ah si, sí, era un inútil pero bien Pero guapetón ah, oh, Ya le salió el, el este, aquí a, a Hablando de Floripond floripondios Creo que era el eh, este, Como si fuera crepúsculo ahorita ¿Tú crees? <risa> más o menos, no sé. todas las chicuelas por él Que cuando tomaba la espada Y decía sus frases mágicas ¡Por el poder de Great voz. Pero no pasa a vos no, Exactamente, a él sí le salía la voz acá a Machín Se transformaba en un mamellón encalzonado more, Bronceado Moreno Bronceado Y con, con cabello oscuro Ajá. O sea, no, era un rubio oscuro No, castaño claro ah, Exactamente Y luego su mascota, un tigre Hablando de gente costeña <risa> <risa> Eso era eh. un costeño Y de eso esos que se ponen este, aceite de coco en la cabeza Costeño en el espacio, niño más que se me iba a la previa a mover la panza No, lo que más, este, era su compañero que era su mascota era un tigre un Igual, cobarde, cobarde pero un, un tigre verde que hablaba bueno era, tenía cierta inteligencia bueno era inteligente porque corría de peligro <risa> muy inteligente pero cuando este junto cuando se transformaba este He-Man le aventaba un rayo y se transformaba en, en Battlecat el, el gato de batalla que era un tigre Batulcat que su nombre era Gringer era el gringer gringer era su nombre pero de cobarde Y ya cuando se transforman en contra, nada, ahí era totalmente diferente, si sí, le entraba a los francanos. Y pues, era. juntos se enfrentaban a Skeletor, un cuate que quería ser un dictador, con sí. este, pues, con su cara de calaca, a final de cuentas. Uh -huh. Ese era un dios, pues, que de tomaban después de, de, del castillo Grayskull y de los antiguos. De, de... Oye, pero que bien dibujaban a las chicuelas ahí. Ah. Eh, no. Tila, la capitana de la guardia. Sorcerer. Mm. Sorcerer. Evelyn. Evelyn. Eh, bueno de para abajo <risa> <risa> <risa> okay, era la mala pero no era estaba tan mala, mala. estaba era, muy buena era, era una mala muy buena que por cierto hay que recorrer que se hizo una película que más o menos está pues buena está buena la película en acción ¿se, viva se acuerdan de Dolph Longren el que quiso hacerle a Rocky Balboa y Liban Drago. Drago bueno él, él fue He-Man fue en G-Man, inclusive la han estado pasando por televisión de paga, mi esposa que no, no alcanzó a ver esa película este, se, se la ve y dice, oye ¿Qué diferencia de ver a Dove Logan en su... ¿En sus buenas épocas? En buena época? Y ahora en Los Indestructibles. Los Indestructibles, que es totalmente lo contrario. No, ¿no? Ah, pues ya, Hay ya. ya. años después, no, ya... 20 años de asteroides. Oye, después. ves a Terminator y ves a Arnoldo cuando sale en esta película. Pues dices, oye, son 20 kilos después. <risa> no, pero... pero si que se <risa> pues la pura panza. <risa> pero si quedas no, se restiró la cara. Pero acá el señor no, no tuvo presupuesto para decir que Y dos año. futuras estrellas que estaban ahí. La pareja joven, Michael... Donkey O'Neill que salió en Star Trek Voyager como Tom Paris y esta niña Curry Cox salió en la serie Friends. Casi nadie se acuerda de que ellos estuvieron en esa película de He-Man y los amos de Nivea. Muy buena película, malo que ya no hubo este. Una, una continuación. Una segunda parte, Pero igual. estaba muy bien adaptada, muy. Y este. Ay, el, Además se, como se quién? va. Se va el nombre de, que la hizo de, de Skeleton. ¿Christopher ah, no? Lee? No, no quiero. Pero, pero Frankl Angela Frank es un actorazo. Oh. Y, y verla, señor. Este... Que... Eh, en película, en película, haciendo la... En la, en la pelea con con Ajá. O sea, defendió, o defendió, así, dio... Si si ¿Por qué? Porque aparte trae todo el chuche De que, bueno, Himal tomó un calzoncito Y este. Y la espadota Sus botas, una capa y ya estuvo, y la espada Órale, pero si yo la no, tenía que mandar el maquillaje todo el, el, vestuario. Grano, el vestuario, ¿por qué? Porque se ve que está pesadísimo ¿Por qué? los rellenos para darle la musculatura y todavía cuando se transforma este, como un dios, toda la armadura y todo el cascote metálico que hay en la cabeza y pelear todavía con un habrá perdido de... unos kilos si y no pelear con un músculo de, de, de acero me imagino o sea, está... pues sí, la película es viejísima así que el presupuesto pues, pues era de esa época y lo bueno de la película fue que se situó en la tierra parte de la acción se situó en la tierra más que en Eterno. más que nada Bueno, ya para terminar, la, ya la que tocó, ya al final de los 80 era Caballero de Zodíaco. Eh, Eso ya pero, nos hablado mucho de ella, pero, pero al, final, el que, al, final, al final, final, hasta el final, hasta el final nos, nos cayó caballero de Zodíaco, que fue agua de ya todo el anime que conocemos ya aquí en México. Ya definitivamente. Aunque antes había salido anime como Candy, como este Heidi, como Remy, que más eh, se asiponan más a novelas, esta de los caballeros de Zodíaco fue la que dijo. Existe el anime. Serie de aventuras. Hay aventuras animadas, pues ya. Que se quedaron en el, en el recuerdo de Amisionados de la Tierra. Los Merece una segunda, una segunda, Va, una segunda. Cómodos. Va por una segunda. Dentro de unos dos meses hacemos una segunda parte de todas estas series que quedaron. El siguiente programa, que será el 16. ¿Sí, sí. es cierto, 16, mm, me imagino. Es mm -hmm. el domingo 16, hablaremos de qué tal estuvo el hobby. Si es que llegamos a verla. No, pues yo voy a verla. No, entre todos cuatro. Ah, <risa> ya pensé que sí. Es que se cabe el fin del mundo. Es no, cierto. No, ese es el 21. Ah, por cierto. El día 12 de diciembre de este año. Hay una ventana especial de energía. Antes del fin del mundo. Aprovechemos. Sí, no trabajamos. <risa> Despídete ya. Ah, sí. Nos vemos el siguiente domingo para hablar del hobby. Los saluda y se despide Big Man. Un saludo para mi hoste Diana. Bye. Despídelo, sí. Un saludo para mi Midala. Se despede creo yo hoy. Bola de mandito. Un saludo para quién. Miren. Denos like en Facebook. Síganos en Twitter. Espérenos el próximo dormir dentro de dos semanas. Esperemos que también para dentro de estas dos semanas estén las repeticiones subidas. Así no se que, lo merecen. Se lo merecen y más. Bueno, el comandante de que les dice, hasta luego. Bye. Bye. Los